Más noticias municipales a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo Nuevos mosaicos se suman a nuestra comuna Hermosos murales en un atocó con las intersecciones de Ángel Pimentel y San Hugo en la villa Portal Andino gracias al apoyo de la municipalidad a través de los talleres de mosaicos de seguridad pública y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR Esta semana nos reunimos con los vecinos del sector que aprendieron el arte del mosaico y trabajaron durante un año para recuperar este lugar, revitalizarlo y transformarlo en un espacio más seguro para disfrutarlo en comunidad. Somos la capital del mosaico, somos Puente Alto. Noticias municipales a esta hora para ti.